Buenas noches, banda. Bienvenidos a su podcast bonus en su edición 35. Les habla Doctor Gamer, su host esta noche. estamos La fantástica aventura del pasado es que el mundo es una gran isla del tesoro. ardiente mi pecho. Son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra w ogóle w ogóle w vamos w ogóle vamos Desafío más grande que intentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón. El más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Mágica igual. Muy buenas noches banda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su Podcast Bonus. Y pues, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema que va a causar seguramente mucha polémica. Y se trata nada más y nada menos que de los gamers rucos contra los gamers jóvenes. Así es banda, de esto vamos a hablar esta noche. Pero antes que nada, también quiero recordarles nuestros métodos de contacto en Twitter. Estamos como @resetmx, nuestra página web. Este, estamos en www.resetmx.bg. En Facebook nos pueden encontrar en comdiagonalreset.tv. Mandamos un saludo a los chavos de Animarte y también a los chavos de los tres gordos bastardos. ¿no? Eh, vamos a pasar a saludar a la banda que nos acompaña el día de hoy y vamos a comenzar con el buen trap. Trav, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal a todos, qué tal compañeros, qué tal a todos allá en el público? Buenas noches, ya estamos listos aquí para echarle átomos en este tema. Pues seguramente, pues yo creo que voy a tener caer invariablemente en uno de los bandos, porque definitivamente, pues sí, este, yo creo que estoy del lado de los rucos. Se va a poner bueno, eh, Traps, ¿qué estás jugando esta semana? ¿Un título interesante. Pues estaba jugando, pues pues con esto de que me mudé, no había tenido mucho tiempo de sacar las consolas para jugar, de hecho apenas, apenas este volví a retomar el Bioshock Infinite, que la verdad estaba bastante interesante la trama, creo que la primera vez que un First person Shooter me tiene realmente tan picado, este realmente se me fue la tarde avanzando en el juego, también estuve jugando, este, cómo se llama, pues algunos juegos casuales, este, específicamente lo que es el, este pet, el pet Rescue Saga del, del Android, Y también este el Flappy Bird, porque pues ahora sí de que pues en mi, mis nuevos compañeros de trabajo me dijeron que si no sacaba 10 puntos en el juego no entraba. Y ya les mostré mi juego con, pues, con 45 puntos, ¿no? Aún así, pues, este, que es lamentable que lo vayan a quitar. Una tristeza, una tristeza. Eh, voy a saludar también al buen Choco, Chocorito. Choco, buenas noches, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Bien, bien. ¿Y tú? Saludos a todos los del chat y en un tema bastante controversial, ¿no es cierto? este Pues... Triste para nosotros los que somos este, un poco viejos Porque vamos a recordar la buena época Cuando los juegos eran padres Y ahora Y no andar sufriendo con Flappy Bird Ah, qué época Choco, este, antes de saludar a la demás banda ¿Me podría hacer el favor de mandarle un saludo ah. a toda la banda que está en el chat, por favor? Ah, sí, saludos a todos los del chat este, Tengo ahí los nombres Deja de ver si los tengo aquí en la mano Si no, al rato los saludo a cada uno Mejor ah, mientras me okay. qué jugué Entonces, <risa> ¿Qué jugaste semana <risa> mi buen choco? Ah, qué bueno que me preguntas, no me esperaba esa pregunta Pues fíjate que seguí jugando <risa> Sonic Generations Con eso de que el tema es este Los juegos de antes y los juegos de ahora Dije, no, fue jugar el de Sonic Así recuerdo el viejo Sonic y el nuevo Sonic A ver cuál me gusta más Y sigue gustándome más El viejo Y también estuve jugando a Happy Bird Porque es la adicción en, <risa> también. Para, para los godines es una adicción Sí. Ay, sí, sí. Yo lo admito, la neta sí. <risa> qué caray. Bueno, eh, vamos a dar también al buen Darryl. Darryl, buenas noches, ¿cómo estás? Mm. Hola a todos, buenas noches. Eh, pues aquí, bien, bien, todo tranquilo. Y qué gusto que estén por acá. esperamos que, que no les moleste. este No se sientan identificados con ningún con ningún rubro de, del tema. Y si se sienten, pues ni pedo. Qué lástima por ellos, ¿no? Sí, es. <risa> este, una lástima, pero bueno, eh, también voy a saludar al buen Alarjual. Alarjual, buenas noches, ¿qué tal? Ah, no, pero antes sí contigo, perdón, perdón, Alarjual, discúlpame, ando en las nubes. Darryl, cuéntanos, ¿qué estuviste jugando esta semana? Pues esta semana estuve como muchos, tal vez, esperando a que eh, lancen el Outlast, en el PlayStation Plus. Ya lo jugué una, unos 40 minutos y ya me pegué como unos cinco saltos ahí bien buenos. Está, está muy chido el juego y ahí frustrándome un poco con it for Speed eh, Rivals y hoy precisamente ahí han hablado de Flappy Bird leí la noticia de eh, que está en el City, de que lo van a quitar y dije bueno pues vamos a probarlo y ya llevo 5 puntos y ya, <risa> ahora me siento triste después de que Trapsan dijo que lleva 40 <risa> se, se siente algo humillado el buen Darnan, ¿cierto? Sí, <risa> es, es la experiencia es la diferencia de edad lo que hace <risa> ah, ya empezamos <risa> Ah, perfecto <risa> bien. Bien. Bueno, antes de meternos bien de lleno, vamos a saludar al buen Alarjual Alarjual, ¿cómo estás? Bien, bien, brother, gracias y la verdad rifado Bienvenido otra vez como conductor, brother este Y pues bueno, acá andamos, este se va a poner bueno el tema Lo pusimos sobre la mesa en el anterior programa que lo estábamos preparando Y va a estar bueno, vamos a poner nostálgicos Y a defender de qué bando se encuentran si, Ahora sí que chavo... Chaburruco que es como el que yo me encuentro entre, entre la frontera de estar joven y estar grande, y como Chocorito que dice que ya siento más ruco pero bueno, ahí estaremos viendo en cuál en cuál quedamos cada uno de nosotros, y pues gracias nuevamente. Ya siente pasos de la de buen Choco, a lo igual que estuviste <risa> jugando esta semana Pues mira ahorita ando medio hypeado con el nuevo Metal Gear y demás, y he estado dándole porque todavía no lo acabo a la eh, eh, Metal Gear Solid, la, la colección HD, le he estado dando al eh, el Peace Walker que todavía no lo ha acabado para ahora sí que poder llegar encarrerado fresco con los detalles del, ahora sí que de, de la historia a, a lo que viene en Ground Zeroes que ya, que ya falta poco para que salga, y es lo que he estado jugando ahí, dándole las misiones, checando todos los Eh, SideQuest y demás cosas que tiene este juego para poder entenderle esta trama que de por sí ya es medio compleja, pero ahí es lo que he estado probando. Qué buena onda, qué buena onda. Ahora sí, Choco, este, vamos con los saludos para la banda del chat que nos está escuchando esta noche. Exacto, ahí van los saludos, no crean que los borré otra vez. este <risa> Saludos a BitGeek, Geek, a César el Divino, a Choco Chocolito 2, que soy yo, este, a Pinche Alex, a Shadow Balos y a Starscream. Y por Mixler tenemos también a Isaac y a muchos guests. Ah, perfecto, excelente. Bueno, pues a toda esa banda que no está animado, pásense al chat, créeme que se va a poner bueno. Y pues vamos a darle lleno al tema porque ya se nos cuecen las habas esta noche, esta hermosa noche de sábado aquí en el Distrito Federal. Y pues, jugadores viejos contra jugadores, no, contra jugadores jóvenes, híjola, yo creo que es un tema que va a tocar muchas suspicacias porque... Eh, vamos a empezar a dividir generaciones, ¿no? Eh, lo, los jugadores viejos se podrían considerar, ahí este buen tras me va a poder corregir, eh, vamos a ver yo creo que incluso más atrás, de la, más atrás del Atari, ¿no? Eh, el Atari 2600, las maquinitas, ¿no? Cuéntanos Traps, ¿tú cómo empezaste en esto de los videojuegos? ¿Cuál fue tu primera consola? Hola, tu primer acercamiento. Bueno, pues yo empecé a jugar a los 5 o 6 años de edad, recuerdo de que iba a las maquinitas este, con mis hermanos, así como de que primero era de que me llevaban, porque pues a mis hermanos les atraían los juegos, pues obviamente era el ruido, los los sonidos, las luces, todo eso, Este y pues obviamente pues este, la publicidad que de pronto tenía Pac-Man en la televisión, ¿no? Que de pronto querías jugar Pac-Man, aunque no sabías cómo se jugaba Pac-Man, pero querías estar ahí viendo cómo, se, cómo, cómo era Pac-Man, ¿no? Esta situación pues ya imagino, ustedes imaginarán Estamos hablando de por ahí de 1983, 84 Yo creo que la y, y yo creo que la primera vez que realmente tomé en serio la palanca y los botones Fue para el 86 Que ya cuando por fin pude jugar algo Aunque obviamente luego mis, herma, luego mis hermanos bien y se metían Y empezaban a mover el control Y yo obviamente pues <risa> quedaba con la frustración normal de observar no este, es, lo, es Típico lo, Sí, típico de <risa> tener típico hermanos españoles Ya me acuerdo que un mes agarré el World Class Track Med El juego de Konami ahí por el 87 Que iba a jugar, y de pronto todos mis hermanos Empezaron a voltear los botones como locos Porque el, el, ese juego nomás funciona con botones No hay palanca, y haz de cuenta que pues En el afán de apretar todos los botones El corredor no corrió absolutamente nada Porque el chiste es de que hay un botón Para correr, otro para frenar y otro para saltar Entonces al apretarlos todos a la vez, pues no hizo nada Y yo quedé viéndome con la frustración De decir, ¿qué rayos están haciendo ustedes? ¿Por qué no me dejan jugar como Dios manda? Y ellos ya les está yendo el control, bueno Ni modo, ¿no? Pero, pues la primera consola la tuve en 1989, por ahí casi tenía 10 años de edad, entre mis hermanos y yo, ahorramos para un mes. Un este, y esa fue mi, oficialmente mi primera consola obviamente ya había tocado alguna vez el Atari 2600, quise tener uno pero pues ustedes saben no es tan fácil no era tan fácil obtener una consola Atari era pues la distribución era muy mala en ese entonces conseguí un Atari pues sí era un, así que un artículo de lujo y ya de después cuando llegó Nintendo pues tuvo pues un fuerte respaldo de algunas compañías mexicanas que de pronto lo hicieron visible en muchas tiendas incluso hasta en el supermercado podías comprarte tu NES no Que eso era lo de que hecho. se me hizo chido en su época, ¿no? Digo, uh. me costó, digo, costó cara, costaba como, como 400 mil pesos de ese entonces, que eran, yo creo que para nuestra época eran como los 4 mil pesos, 4 o 5 mil pesos de ahorita, pero pues así digamos que ahí fue donde empezó realmente mi historia como gamer, podemos decir que desde el 89 para acá llevo como 25 años jugando videojuegos. Fíjate, es que caray, ¿no? ya, ya llovió mi buen, este, Traps, ¿no? Eh... A la cual tú cómo empezaste, cómo te acercaste a estos los videojuegos, ¿Cuánto empezaste, cuándo fue tu primera consola. Que de hecho que cae ca ca un poquito en un cliché porque la gran mayoría, incluso los que me están escuchando, empezamos con un NES, ¿no? Pues sí, mira, eh, realmente creo que ya lo había comentado en varios este podcasts, pero bueno, aquí lo volvemos a retomar. Yo el primer acercamiento que tengo, ahora sí que uso el recuerdo, este no es con una consola casera precisamente, sino es con las arcades, con las maquinitas como las conocemos acá en, en México, en el Distrito Federal, en España les dicen las recreativas. Eh, pues fue como yo le entré, y sobre todo con este juego de las tortugas ninja, que fue el que tengo uso de memoria. Era esa época de las tortugas ninja, los Simpsons, a lo de los X-Men. Estas maquinitas también, eh, esa, no recuerdo quién era, creo que también era de Konami, una de una moto, estaba increíble. Igual que tenías así en la moto y te puedas inclinar hacia los lados. Eso es Esta de Sega, aquí, ¿no? Ándale, creo que es de Sega. Ah, y también hablando de Sega, este eh, de aviones que también tenía la cabina, que también era de Sega, es en eh, Afterburner. Wow, ese es el primer acercamiento que yo tengo realmente como con videojuegos. Después ya llegaron, bueno, ya sabes, como ahorita algo muy parecido a lo que dijo Trapsan de ya sean el típico primo o el amigo Riquillo, y pues las tienen en su casa, en la consola y demás. Ya poco a poco fue entrándole, y mi primera consola, que fue. El Family, pero la que realmente la considero como bien, bien, bien, fue era el Sega Genesis. Yo no la entré con Nintendo ni con Super Nintendo. Siempre acá en mi familia hemos sido medio exóticos con, con tomar como distintos caminos. Y yo creo que el chavo, el de la tienda, les, les vendió también el Sega a mis padres, porque yo recuerdo haberles pedido exactamente el Super Nintendo. Pero les vendieron también que, wow, también no, no me estoy quejando. Les, les doy ahora sí que las gracias. Me dieron un Sega Genesis con Sonic eh, el primerito, con un Altered Beast y wow, la pasé increíble la verdad esos, esos primeros años y pero bueno, así iniciando, arrancando ya poniendo mi etapa de ruco es el Sega Genesis y las Arcades de las Tortugas niñas que, que es lo primero que recuerdo, las Arcades Apenas si y alcanzaba, apenas y podía así como que jugar y medio apretarle a botonazos, realmente creo que nunca pasé del primer nivel, pero wow, qué, qué padres recuerdos de, de esa época y que re, a las actuales generaciones no les tocó realmente, no por ahí alguno que otro lugar donde todavía eh, se encuentra alguna maquinita, pero de esas que ya están como con un Xbox eh, debajo de la carcasa con mil y un juegos, ¿no? sí. pero esa época ya no la recuerdan de fichas de a 50 centavos o de estas fichas recordarán que tenían como este... Unas como líneas, ¿no? ¿eh? Troqueladas, ajá, unas líneas raras para que precisamente no les echaran eh, monedas que de menor de denominación, o estas ¿cómo se llaman? Como rueditas que venden en la trapalería para... Ajá, ya ándale, esas... ¿Para qué? Porque ya saben, empezaron los chamacos eh, Bueno, los adultos también Porque eran en ese entonces Eran considerados como centros O, o, o rincones medio oscuros Donde iban disque a drogarse, ya sabes Lo que inventan los autos rincones para que no vayan mal. Ándale, para que no vayamos a divertirnos Pero bueno, de estas sí, mil, mil, mil cosas podemos platicar Pero ya para dar chance a mis otros compañeros Fue con lo que yo que mi querido Juan Ángel Ah, perfecto, muy bien la cual. Y como tú dices, ¿no? Eh, ¿cómo en esa época los Los videojuegos, las, este, las arcades o las maquinitas, los lugares donde ibas a jugar, sí se consideraban como lugares de perdición no por nuestros padres en aquellas épocas. Darryl, ¿tú cómo empezaste con esto de los videojuegos? ¿Igual con las maquinitas? ¿O de plano tú entraste tarde a, esto, a este mundo del pixel? Cuéntanos. No, desafortunadamente tal vez ya soy un poco viejo. <risa> y sí, sí empecé <risa> igual con, con las maquinitas. De hecho, por acá en, en Yucatán también le dicen maquinitas. No sé si... Eh, porque resulta que igual en otros pueblos en otros estados les llaman de otra manera. Este, Yo también empecé en las maquinitas Sin embargo, empecé al mismo tiempo Con el Super Nintendo, tal vez Con el NES, perdón, con que... el NES Porque Pero, tenía un primo Que, pues ahora sí que eh, Diciéndolo de una manera vulgar era, era rico en esas partes, ¿no? Porque pues tenía una caja llena De, no sé, como 50 juegos, Cartuchos de, del NES Y ahí nos la pasábamos jugando Este, recuerdo que uno de los De los primeros igual Fue este, ya un poco más adelantado Fue el, el Resident Evil 2 Que mientras uno jugaba Mientras veíamos que él jugaba Todos los primos alrededor de él Cagándonos de miedo ahí Brincando <risa> con todos los sustos Bueno Resident Evil era, era chido Y ahorita estuve como que revisando Igual cómo, qué juegos son los de maquinitas Y me acordé de que Pues yo desde los 5 años tal vez eh, Tengo computadoras Vivo entre computadoras Hay un juego que se llama eh, Commander King Commander Ken no sé Ah, si Commander Ken, claro No sé si alguien MC2. lo recuerda Sí, ese juego es, era buenísimo y, no, era bueno. y medio creepy a la vez Y sí, recuerdo que sí, había, sí. había Un juego igual, pero este no, no lo encuentro Que era un tipo Pac-Man Que pues en lugar de ser Un ambiente prácticamente 2D, era un ambiente un poco 3D, no recuerdo muy bien cómo se llama ese juego, estoy tratando de encontrarlo, pero creo que esos es Commander Ken y, y este otro fueron de los primeros juegos que, que, me, que me pegaron realmente bastante tiempo en la computadora, bastante tiempo ahora sí que frente a un videojuego tal cual. Mi primera consola fue un, un Nintendo 64, perdón. Ah, sí, sí, sí, adelante. No, mi primera consola fue un 64 con un Mario 64 y un Mario Kart, que igual recuerdo que en esa época eran carísimos, costaban, no sé, creo que como dos mil pesos un, un cartucho o algo así. Y sí no, recuerdo sí, que, claro. que mis papás decían, no, no, no, no, no, no, un juego y ya, nada más, nada más. sí. <risa> es que los videojuegos siempre han sido un lujo, ¿no? No es, no es de ayer, ni claro. es de hoy, o sea, siempre ha sido un Y es lo que les iba a decir, ¿no? Que ahorita, y nuestra percepción pues ya de adulto de es... Ay, ahorita ya están accesibles los juegos. Pero pues no, pregúntale a un chamaco de nuestra edad, eh, de 8 años así... Pues, ¿cuántos juegos creen que van a tener? Lo que creo que ha cambiado es como... Eh, ese momento en el que teníamos un juego y lo disfrutábamos hasta sacarle el jugo 100%, ¿no? Teníamos uno o dos, y, pero ahora los chamacos hoy tienen... 3, 4, 10 juegos que ni acaban y ya están deseando el, el que viene no creo que esa es como la diferencia y creo que por eso muchas de nuestra generación llegamos a, a ver mu y a valorar muchos detalles que actualmente las generaciones actuales no no los pasan desapercibidos ¿no? Al, al, al poder quedarse eh, a contemplar los escenarios, los detalles, el arte la historia, la música ¿no? Creo, creo que precisamente nuestra generación puede llegar a contrastar, ahora sí que tocando el tema del programa, a contrastar con Con las actuales generaciones que son medio efímeras uh -huh. y son de juegos de, de una emoción eh, efímera rápida, y ya lo que viene, ¿no? Exacto. Uh -huh. Bueno, antes de, antes de entrar ya con el tema, ya voy a preguntarle sí. al buen Choco antes de que se nos se enoje. Este, ya es Choco. Ruco, punto. Ya, exactamente, o sea, no, no quería hacerlo tan gracias a la Juan, no quería hacerlo tan obvio. ¿Qué, qué no decía? Que Choco tiene 16 años. Uh, uh, eh, eso dice. Hace 12 años, creo. Eso dice, la primera la consola fue Choco Ah, fue... no es cierto. Ah, no es cierto. No, no, este... el, el buen Choco empezó con, con las máquinas también. Choco, que le has. Más o menos, legalmente lo, lo primero que toqué de control Fue de, de un Atari Y ya entrándole más de lleno fue Con el NES Y ya las maquinitas, ya fui pero un poquito más grande Pero efectivamente sí estaba El, el de las tortugas ninja Estaba el de los X-Men El Street Fighter El 1 el y el 2, estaban las maquinitas ¿El 1 te tocó? Uf, ¿Sí? es que veas Ese nunca lo vi en mi vida Ándale es que... Para que veas cómo soy este... pero No tanto aquí. como Traps, pero... Ah, <risa> oh, ah, oh, ah. Oh. sobre ah, ah. va. Déjame aplicar tu <risa> agua en la quemada, pero... <risa> No, sí, pero es fueron las primeras consolas, ahora sí que... Sí, que tocaste, bueno, como... Bueno, y aquí, chiste local con el buen Darryl. Eh, yo en lo personal... Eh... Pues la primera consola que tuve como tal fue un Sega Genesis también, o ¿no? No, no, empecé con el Nintendo. Como dice Alarjual y, y el buen Darryl, siempre como que también caía en eso de que tenías del típico primo, el típico amigo que tenía así una buena posición económica y que tú veías los juegos que tenía, ¿no? Y decías, de hecho incluso me llegó a pasar con el primo, yo no, yo no tenía idea de lo que era un videojuego, no, no sabía que esas cosas existían y, y al verla pues me quedé yo, yo impresionado y al enterarme del precio pues... Digo, no me recuerdo de, de, del precio como tal, pero sí me acuerdo que me quedé así. De, no, sí son cosas extremadamente caras, ¿no? O sea, nada más para cierta cierta clase de gente, ¿no? Que puede que pueda adquirirlas. Eh, como me estaba mencionando ya el Arjual, yo quiero que ustedes me comenten ahorita a ver quién se quiere rifar el paquete. Eh, ¿Ustedes qué creen que haya que haya cambiado desde los juegos de antes a los de ahora? No vamos a suponer, no no a nivel de gráficos, porque no vamos a acabar nunca, porque el nivel de gráficos es más que obvio, el nivel de potencia de cada máquina es más que obvio, pero yo me refiero más a, a la esencia del juego como tal, ¿no? Eh, no sé tú qué opinas a la cual, eh, cuando íbamos a jugar a las máquinas, eh, era un espíritu de reta muy chido, porque ibas, ibas te te, te, te pedías tus fichitas, ¿no? Pedías las fichitas y decías, este, bueno, en el, caso, en el caso mío de Mortal Kombat, ¿no? Y se armaban las retas y llegabas, te rifabas y terminabas a lo mejor incluso odiando a tu rival, porque no faltaba el farol que no lo podías sacar nunca, que era un, traba, que era un trabador de, de esos mortales, o te terminabas haciendo su cuate, ¿no? cosas que a lo mejor ahorita las consolas de hoy ya no podemos disfrutar tanto debido a la conexión en línea, ¿no? Sí, ¿no? ¿A eh, la cual? Era, eran, Sí, sí, eran otras sesiones, eran otras experiencias distintas, incluso algunas muy violentas, eh, como es era otra convivencia distinta como, como haces el contraste ¿no? de que ahora los chavos conviven en línea ¿no? pero antes era conocías a los amigos, a los cuates y era ir a echar la reta, incluso a que te amenazaran casi casi de muerte por porque, para que te dejaras perder, ¿no? cosas de ese tipo de experiencias que, que, que eran más vivenciales, eh, el convivir nunca se va a comparar con estar como con, ahora sí que con alguien en línea, desde lejos de mentándole a la mamá o diciéndole de que se va a morir pero pero era muy padre no esto también de que era muy barato algo un, un ahora es que una forma de entretenimiento muy este eh, económica bueno no tanto igual para uno que es chavo que se iba a gastar el, el cambio del mandado de las tortillas o luego me tocó verme varios compañeros que iban y lo sacaban de las, de las orejas eh, precisamente porque <ríe> llevan ahí ahí todo el día no pobres chavos Pero hasta eso no, yo siempre era de... Ahora, las maquinitas, eh, ahí en el de mi papá o cerca de la casa. Era una experiencia bastante padre. I igual creo que ya estamos clavando mucho el tema de las maquinitas, pero es que era, era una experiencia que nos tocó a nosotros los rucos, ya diciéndome, y a mí también esa parte de rucos. Eh, pero, pero no, no, no hay que entender, ahorita no nos vamos a poner a defender qué fue mejor y peor, sino nada más como los contrastes y los cambios para que no se sientan ahí heridos eh, o ahí o herir sensibilidades como dicen eh, gente que nos está escuchando nada más ver, ¿no? Cómo han cambiado eh, las generaciones, lo, las distintas eh, oportunidades que han tenido cada uno, que, que creo que cada una de, de sus bondades este eh, nos ha aportado cosas muy padres, pero sí, sin duda, el ir a una maquinita, tener a tus cuates, echar eh, retas, eh, ya sabe poner la fichita, porque ellos sigo ¿no? Eh, yo sigo en la reta que luego en ciertos lugares se sigue dando esto pero nada ah. como ver esa, esa esa ese entusiasmo de hacer mini torneos, de, de ir a ganarle al más badass de la colonia o lo que se daba en esa época se armaban los catazos ¿no? y como dice el buen, el buen <risa> Traps, eh, no nada más quedaban en la convivencia ¿no? también las limitaciones a veces incluso gráficas te obligaban a, a usar lo que ya muy poca gente usa ¿no? Traps, su imaginación La verdad que sí, yo la verdad es que muchos videojuegos pues obviamente en ese entonces pues tenían unas capacidades gráficas muy limitadas, ¿no? Tanto en las maquinitas como, como sobre todo en las consolas, de hecho las maquinitas tenían un poder gráfico más grande en ese entonces y creo que hasta la generación del PlayStation y creo que todavía, no, creo que hasta la generación del PlayStation 2 podemos presumir de que las maquinitas tenían aún más poder gráfico que las consolas que las consolas sí. en su momento entonces era muy complicado encontrar juegos que realmente te llenaban las expectativas tú por ejemplo jugabas el de las tortugas ninjas en las maquinitas y tenía una calidad gráfica que decías no manches se ve como en las caricaturas no y claro Claro que lo vemos ahorita y decís, ay no, a poco esto, a poco esto lo que cre creíamos que se veía como en las caricaturas, pero finalmente tenías la música, tenías el, los efectos, los efectos de animación que sí, que sí daban cierta semejanza. Tampoco puedo decir que se veía perfecto, pero decías tú se ve padre. Y por otro lado, pues este jugabas el de NES, y el de NES, pues sí lo veías y tú decías, ah, pues no se ve tan bonito y aparte la cantidad de soldados se ve más pequeña, la dificultad parece más baja. Pero te divertía de todas maneras, porque de todas maneras tú estabas con la idea de que estabas jugando el mismo juego que estaba en las maquinitas, quizá con algunos cambios que lo hacían un poco más fácil, a veces un poco más difícil, pero era divertido. Finalmente, era el punto. A veces este los juegos también te ayudan a imaginar mucho, a crear historias sobre personajes que tú en tu vida habías visto, no sé, por ejemplo, nadie se imaginaba quién era Mario Bros. o Mega Man, entonces uno jugaba esos juegos y ya después te ibas dando una idea de quiénes eran. De pronto, yo creo que, la, yo creo que el momento en donde yo dije, wow, el poder de las cute scenes en Ninja Gaiden fue algo que me hizo cambiar mucho mi, mi perspectiva sobre, sobre cómo manejar una historia en los juegos, ¿no? Hubo muchos detalles en esa generación de 8-bits Que a mí me hicieron realmente picarme Picarme de lleno Ahora sí en estos en los videojuegos Y pues no me hicieron zafarme de ellos tan fácilmente No A pesar de que tuve crisis económicas Que me impidieron comprar ciertas generaciones De consolas y todo eso Pero yo creo que la época del NES Fue decisiva para muchos de nosotros Si nos gustaron esos juegos, nos volvimos gamers y no, pues ya nunca íbamos a volver a tocar Un videojuego en nuestra vida Exactamente, eso es un punto muy importante, cómo te esforzabas, a veces incluso, yo, yo me recuerdo que para comprar un juego, pues ya sabes, ¿no? Lavabas coches, recogías tu, recogías tu recámara y tu mamá te pagaba y una lana, ¿no? O sea, había algo ahí, hay bastante chido sí, que... No te comías lonches <risa> sí, Exacto, cañón. sí. No Creo que muchos entramos, a nuestro ah. primer trabajo por, por comprar un videojuego, ¿no? Creo que es de esto, nuestra <risa> generación, es así de, ay, voy a ver qué consigo, y como dicen, no acá no era el típico de, ay, voy a cortar el césped, porque acá no es eso, pero era así de, voy, le lavo el coche, de don, y e voy a tocar al vecino, cosas estilo, o, o a ver qué ayudas en la casa, como dice Juan, pero creo que muchos le entramos a, a, a chambear por precisamente comprar los videojuegos, y qué padre, ¿no? Es también una de las cosas bonitas que... que, que Que te dejó el, el, el, el, ahora sí que el gaming, el, el uno que comenzó desde, desde esas épocas, desde Chavito. Pero ahorita tocaron otro tema. Yo, que, sí, sí, Choco. Nada más para agregar, este, efectivamente ajá. juntaba nuestros pesitos para comprar los juegos, pero la distribución ah, en un principio de cuando querías con, conseguir juegos de Atari o apenas los de Nintendo, si era este, bastante complicado conseguir un título, me parece que podía enfrentarlos en en el ahora muerto videocentro y uh, para contar Dios no Dios había Dios. no había muchas opciones ahorita ya están, están como los oxos, los encuentras cada esquina <risa> y ya puedes comprar juegos pero ¡Mira! en aquel entonces era un martirio encontrarlos tenías que ir al mercado negro era, era el mercado, efectivamente era, era muy difícil, yo creo que a, a veces ¿No? yo recuerdo que tenía que recurrir a los tianguis ¿no? allá hacer trueques con la con el tipo del tianguis que luego te cambiaba los juegos porque no te alcanzaba para comprar otro nuevo, ¿no? Sino que tenías que ir a comprarlo este, usado, ¿no? Entonces, ¡ah, qué cosas! Darryl, estás muy calladito. Eh, ¿Tú qué, qué, qué tienes, un recuerdo muy presente de algún juego que te haya dejado marcado? ¿Algo relacionado con los videojuegos que digas, no manches, esto me cambió para siempre y por eso me volví gamer? Pues yo, de hecho, tengo una anécdota muy chistosa. Pues me doy cuenta, pues ahorita, obviamente, vivimos en otras épocas donde, pues, cada quien, este vive pues con sus papás y el papá pues ya tiene mínimos hoteles de plasma ¿no? ya hay, hay familias que pueden tener sus casas de cartón pero tienen contratado su televisión por, por antena y cosas así Entonces, vimos otras épocas, yo recuerdo cuando eh, pues mi primera oh, sí que les comenté, mi primera consola fue un 64 <coughs> eh, estoy emocionado pues, lo saqué de la caja, dispuesto a jugarlo y estaba llegando de la primaria en esa época ¡It's a sí. Nintendo 64! Casi, casi, casi fue, fue este, esa reacción, ¿no? Pero recuerdo que lo primero que me dijo mi papá fue no se te ocurra que vas a jugar esa cosa en nuestra tele nueva. Te vas a la otra tele. Y yo, pues ya, pues yo. Pero papá modos. es de bulbos. <ríe> sí, y, y, y pues yo, yo creo que ahorita todos ya saben que el Nintendo 64 llegaba, llegaba los cables de RCA. Este, yo recuerdo que pues abriendo la caja, sacando todo Y, y con, yo no conocía pues nada de ese mundo todavía, era nuevo Recuerdo que pues, me acerqué con mi papá y le dije Oye papá, papá, ¿cómo conecto estos cables en esta tele vieja? Y sí. jamás voy a olvidar la cara que puso mi papá cuando me dijo Me dijo una palabra altisonante y me dijo Vas a tener que usar nuestra tele nueva Para jugar esa cosa <risa> Y yo creo que a mi papá no le gustó mucho la idea Pero pues ahí estaba pegado Todos los días Pero o sea, sí, como buen estudiante Primero hacía mi tarea y luego podía jugar Y creo que fue un, una <risa> Era la condición Era la condición creo, la creo co que, fue... que Sí, creo que mm -hmm. fue una, un, una de las cosas que me motivó De hecho, pues, a muchas personas Les he comentado que Yo empecé a estudiar diseño gráfico no por querer ser diseñador gráfico, yo empecé a estudiar diseño gráfico por hacer videojuegos, eh, por querer meterme en ese mundo, o sea, crear un juego, meterme a, a ese ambiente y todo eso, y sigue en pie mi idea. Este, sin embargo, creo que sí fue una de las cosas que, que me impulsó más que nada a crecer como persona y a crecer, pues, en ciertas maneras, como dicen, hay juegos que te atrapan tanto, <risa> Aquí el comentario de Ask Flappy Bird 2. <risa> este no, o sé sea, yo creo que hay juegos que te hacen crecer. Pues, obviamente, te enseñan a hablar inglés. Creo que muchos aprendieron a hablar inglés gracias a Zelda. Muchos, bueno, por lo menos afirman esa, esas palabras. ¿no? Eh, yo y juegos que hasta ahorita podemos tener gráficos en Super HD en 2080, en la resolución que quieran, pero yo creo que sigue habiendo esos juegos como Flappy Bird, por ejemplo, que te frustran tanto, pero al fin y al cabo te sacan una sonrisa eh, y creo que, es algo que me doy cuenta de, de mi sobrino por ejemplo, tiene 8 años y a él le importa más jugar un Gears of War que jugar un Tomb Raider le y digo, oye, ya acabaste Tomb Raider no, no, no, no, no, está muy difícil ese juego ¿ves? entonces digo, creo que ya cambia la perspectiva de de qué es lo que les estamos, bueno, las empresas le están vendiendo a esas nuevas generaciones ¿no? Es ese problema, ¿no? Este, fíjate que hasta, ahorita que mencionas eso, yo me acordé de una imagen en Facebook donde está un señor así ya grande, ¿no? Y, y reza arriba la, la leyenda, ¿no? Checkpoints. Yo en mi época me tenía que terminar el juego de una sola vez. Y sí es cierto, ¿no? O sea, sí, como ya ahora los, los chavitos de ahora, traps tú has de saberlo perfectamente, como si perdías, ¿no? Nada más perdías el juego, perdías tu dinero. <risa> Pues básicamente, en las maquinitas, sí, porque... sí, en las maquinitas sí ocurrió mucho eso, ¿no? Esa frustración de que tú podías, este, a veces, este. Pues entra con la idea de que ibas a aventarte Todo el modo historia, no sé, de un Kino Fighters De un Street Fighter, de un Mortal Kombat Y de pronto te caía la reta, ¿no? Y a veces te podía caer alguien que decías Tú, No, pues sí le ganas, no se ve tan complicado Y cada vez, o, o que llegaba el clásico modo esto que te decía, no soy bueno, ¿eh? <ríe> Pero esa era la mentira más grande Porque eso te hacía más confiado Y toma, de pronto tu ilusión de jugar 10 minutos en la maquita Acababa en 40 segundos porque el otro te hacía doble perfect ¿No? O a veces sí le alcanzabas a pegar Y del el puro coraje ya lo único que le decías no te fuiste perfecto, desgraciado Y <risa> ya te ibas a otra <risa> máquina no <risa> En caso es de que sí, era algo Algo frustrante, pero por otro lado Como tú comentas, los checkpoints Yo creo que, de, bueno de, En la época del NES Si era bien difícil que hubiera un juego en donde no hubiera, pues, de que apagas, si, se si, a si se apagaba la consola, se iba la luz, o simplemente perdías tus tres vidas, adiós, no había más. O sea, tenías que volver a empezar desde el principio. Bueno, en el caso de Ninja Gaiden tenías que empezar desde el principio de la misión, pero acabar una misión en Ninja Gaiden era, pues, una hazaña épica a veces. <coughs> en todo caso, este, los checkpoints, pues, se, ya se fueron implantando un poquito más adelante, creo que ya para la época del Super NES y aún así, no todos los juegos los tenían, y es que realmente, pues decían, los niños jugaban con checkpoints, los hombres acababan el juego de un jalón, ¿no? Aunque claro, ahorita los juegos actuales, pues ya tienen tanta historia, tanto contenido, que es imposible que no haya checkpoints, por ejemplo, el Bioshock Infinite, o sea, yo llevo dos, llevo como cinco horas de juego, y apenas encontré a Elizabeth. O sea, que no, sí si tiene razón, o sea, el checkpoint eh, se, se volvió más a veces una necesidad, por lo que tú comentas, por la dificultad de los juegos, y relacionado con eso, Choco, ahí en el chat, dos mencionan de dos programas que yo creo que muchos tenemos de la mente, recordados incluso. Eh, Choco, ¿los podrías mencionar, por favor, porque vamos a llorar ahorita con estos con estos programillas? Ah, pues retomando lo que es la dificultad, pues efectivamente en aquel entonces, este pues sí, te los tenías que acabar en una sentada y, y si querías consultar cómo pasarlo o algún tip para pasarlo más rápido o conseguir cierto artilugio, pues no teníamos en aquel entonces el poder de de Google lo busco y ya lo encontré mm. y sino que o tenías que ir era a años, tu puesto de revistas años. o tenías era que comprar años. tu puesto de revistas para, para conseguir alguna alguna revista o, o, o ver los programas ahora de moda de, en cuestión de, de videojuegos que en aquel entonces de los más viejos era Nintendo Mania y y, y Cybernet entonces era de que tenías que irte Eh, los fines de semana a, a sentarte a ver y a ver si pasaban los tips que tú querías o mandar tus cartitas a las revistas para, para tener suerte y que te dijeran ah, esto lo pasabas no andas saltando y tú Ay, no manches, no se me había ocurrido entonces ese <risa> por ese lado era padre y le daba más este más vida a los títulos no en el sentido que, que fueran duraderos como ahora que te pueden durar este 20 horas sino que ese juego de 2 o 3 horas Pues te podías quedar tan estancado... Y en la espera de cómo pasarlo... Que, que se te hacía un juego bastante largo y duradero... Entonces... valía la pena... disfrutarlo Y... Y el... Nivel de dificultad tan alto que tenían... Pues hacía que... No te lo acabaras en... En una sentada aunque se pudiera... Este... Tenías que pasarte... Semanas, semanas... Intentando pasar... Todo de una sentada sin fallar... Casi perfecto... Entonces... Si era realmente un reto Y que esta dificultad salió por la implementación Que se dio en, en lo que son las maquinitas Que le pusieron ese incremento de dificultad Tan tan fuerte para que pues Ahora sí que los chavos que iban A las maquinitas pues tuvieran Gaste y gaste y gaste monitas eh, en la necedad De por qué pasar un videojuego Entonces esa es una de las grandes Diferencias que tienen los juegos De antes a los de ahora que Que lo estabas forzando a, a, al fracaso Y ahora sí que Tu ego iba a seguir Que tú estuvieras gastando, gastando Jugando, jugando Y te iba a durar un título Ahorita el juego más reciente Para este ejemplo es la pibra Que es un juego un poco complicado Podemos ver que es lo más sencillo del mundo Y por qué lo siguen jugando y descargando Porque es un poco Recordando a la vieja escuela En el que puede ser un poco este, Difícil Que ahora sí que para la gente como Traps, no. Es de lo más sencillo. <risa> pero es por no. la costumbre que tenemos los videojugadores ahora. Ay, créeme que créeme que sacar 20 minutos que... es difícil. <risa> sí. ese, ese era. Ese, hacías callo, ¿no? Yo también recuerdo ahí este. Híjola, ¿cuántas ámpulas no me salieron en los dedos por esos controles? Porque no tenían así como protección como los de ahora. Ahora este tienen ahí como un plastiquito especial. Pero, híjola, ¿cómo salían ámpulas? Sobre todo con el control de 64. Ahí el buen Darryl no me va a dejar mentir cómo te quedaba en los juegos de Mario Party. La mano, incluso cuando tenías que asesinar a Bowser, ¿no? Que tenías que girar el joystick de en medio, terminabas fregando varios controles. Y este y la palma de la mano te quedaba lastimada porque, pues, sí este sí salía bastante... Bastantes callitos en la mano, ¿no? A toda la banda que nos está escuchando en, en el chat No le estamos tirando a claro a los juegos de ahora Los juegos de ahora también tienen sus puntos buenos Y ahorita los vamos a tocar Pero ahorita estamos tocando lo, lo los juegos de antes ¿no? no estamos diciendo Vamos, en esta discusión no queremos llegar a que son buenos Y que, que los de antes sean buenos Y que los de hoy no Porque yo creo que ambos tienen pros y contras, ¿no? En este caso, ahorita estamos recordando los de antes. En un momento vamos a hablar de los de ahora. Eh, rápido, banda, eh, antes de irnos a un corte musical, quiero que me responda tanto Alarjual, Choco, Darryl y el Buen Traps. En ese orden, eh, ¿cuál fue el juego de su niñez que recuerdan con más cariño, no? Vamos a empezar con Alarjual. Tortura de niña. Tortugas Ninja, Choco okay. Las aventuras de Lolo uh. okay. <risa> ok, muy bien, Darryl mm, Mario 64 Mario 64, eh, Traps A un, uno de hockey que se llamaba Blades of Steel este, el, <coughs> Por la cuestión de las retas que, que me aventaba con mis hermanos, sea inolvidable Un clásico, me imagino también, ¿no? En lo personal, la verdad, mi juego favorito, y pues voy a sonar muy clichista, pero, pero sí, efectivamente fue Super Mario, que fue con el primer juego que, que comencé. Eh, vamos a ir un corte, banda, no se despeguen, seguimos aquí en Bonus, en su edición 35. Regresamos, quédense con esta excelente canción. ¡Au! <risa> dependiendo banda estamos de vuelta aquí en bonus y ya habían escuchado esta excelente rola una rolísima de sonic elegida elegida por el buen choco honor a quien honor merece choco este, ahí eligiendo sí. las las rolas ah, como siempre siempre buen choco este con un excelente oído musical y pues ya platicamos un poquito de lo que fueron las, las, las consolas de antes los juegos de antes que significaron para nosotros y ahora vamos a platicar Pues de los juegos de ahora, ¿no? Eh, Darryl, ¿tú qué me comentas eh, de los juegos de, de, de hoy? ¿Qué extrañas? ¿Qué, qué crees que le, le faltan a los juegos de hoy que deberían tener a comparación de los de ahora, no? Ah. Darryl. Perdón, le tenía puesto Creo. silencio. <risa> no, suele pasar, suele pasar. <risa> Te preguntaba yo, este, ¿qué, qué crees que los juegos de, de ahora deberían tener de cosas de los de antes? yo creo que estamos en una época donde como decía los niños bueno los chavos de ahora estamos estamos tal vez yo me incluyo bueno no de hecho no se preocupan más por por que se le vea el pelo lo más real posible a, a, un, a un personaje incluso las empresas mismas nos han hecho creer nos han hecho que ese sea nuestro pan de cada día no que mientras más real sea el juego más chido va a ser, ya no nos importa tanto la historia, no nos importa el desarrollo del juego como decía Alarcual hace un rato no nos importa ver tanto Los paisajes, ¿no? o sea, la, la, la juventud, o sea, los chavos de ahora no se preocupan por eso, no se van por el arte gráfico, que yo creo que es algo que, pues, en lo personal, aprecio mucho de un videojuego. Cuando, y, y de hecho, debo, debo decir que Bioshock tiene el mejor arte conceptual que he visto. Creo que este, de, es de los más impresionantes de, que, que se hacen. Entonces, yo, bueno, en lo personal, es algo que sí extrañaría. Creo que un juego que. Recientemente empecé a jugar, que fue el Tomb Raider Es, es este, más o menos lo que tenía, ¿no? Que tienes que poner a pensar qué vas a hacer. Tal vez no lo tiene tanto como un Resident Evil 2, pero pues te hace pensar un poco de qué hacer y cómo resolver las cosas, cómo resolver los acertijos Y eso es algo que descubrí igual en, en Los In Shadows de, de Wii, que ya platicaba hace algún tiempo de, de este, que pues a pesar de que es un juego que me costó 90 pesos y ahorita pues mucha gente lo anda buscando eh, y, me, y es un juego que yo juro que lo sobreestimé, dije, ese juego lo voy a terminar una hora y lo voy a tirar, no, no sirve sin embargo, es pues, un juego que terminé como en 4 o 5 horas y, y, sí, y sí terminé muy satisfecho por lo mismo de que la historia fue la que me cautivó a seguir jugando la que me tuvo ahí a querer terminarlo a querer saber qué iba a pasar y es algo que no pasa ahora, o sea ¿Qué te importa de un Gears of War judgment cuando sabes que quisieron revivir al papá, del hijo, de no sé qué si a la gente lo que más le interesa es cuántas personas va a tener el multiplayer y si va a correr a 60 frames por segundo ese esa fíjate que es un detalle muy interesante de la, de la gran diferencia de los juegos de de antes a los de ahora que se pierde mucho la percepción no traps cómo vamos cambiando mucho la importancia le damos importancia a cosas que tal vez igual no deberían preocuparnos tanto yo creo que la última consola que realmente nos impresionó y de un cambio drástico eh, fuerte fue cuando se estrenó el 64 no, no bueno porque ya bueno. estábamos pasando las sí. gráficas en 2D a 3D no Bueno, es que la verdad es que los cambios gráficos ya después en la época, por allá en los noventas cuando entra el Nintendo 64 en acción y después el PlayStation, fue una, bueno, el PlayStation entró un poco antes en realidad. El, el asunto fue de que pues, nos enseñaron que se podían hacer videojuegos de una forma diferente, ¿no? Ya no nomás era de izquierda, derecha o de arriba abajo, sino que era hacia dentro de la pantalla o quizás también hacia afuera de la pantalla, ¿no? Ese efecto 3D, Que pues ahora sí que nos da esa sensación de profundidad que, pues, cambió mucho la perspectiva de hacer los juegos. Pero pues yo creo que con el paso del tiempo, pues eh, se ha dado de todo, ¿no? Ha habido juegos que tienen una narrativa impresionante. Que pues a veces ya no te preocupas tanto por ver si el juego está difícil o no, simplemente porque, <coughs> simplemente porque estos juegos ya tienen una historia y pues tú prácticamente la estás siguiendo casi al pie de la letra con tal de ver qué desviaciones puede haber o qué cambios puedan darse, ¿no? Simplemente, pues a veces me pongo en el caso de que, pues, un Metal Gear Solid. A veces es más seguido por esa cuestión Que por el por lo difícil que está el juego Que para muchos es un, a veces muy frustrante Jugar Metal Gear Porque no es un juego precisamente De llegar y disparar a lo loco Sino de andar haciendo las cosas pues con calma Pues sin precipitaciones Y después de eso pues, pues este, ves Una gran historia detrás ¿no? Pero por otro lado hay juegos en donde pues Se les ha olvidado esa esencia principal Que es que entretenga Y tenga a la persona picada pues Ya no te digo... Ya no te digo unas horas, digo que tenga, te tenga picada por varias semanas, ¿no? Porque pues ahorita pues compras un videojuego que cuesta, no sé, mil pesos en el mercado, y a veces es garantía de que vas a tener entretenimiento por unas tres semanas. Pero, pues, este, ya después este después de que acaba el juego, ¿qué pasa? A lo mejor puedes andar buscando los logros, los trofeos, o intentar acabar el juego con una dificultad más alta, pero ya no tienes el mismo esa misma sensación que tenías cuando jugabas uno de 8 bits, ¿no? Que podías tardarte cuatro sem tres o cuatro semanas en completar el juego, a pesar de que parecía en, en el papel más simple. Pero, pero, pero obviamente... ...con muchas de las cosas que tenían en ese entonces... ...que era la dificultad... ...que era lo que decíamos de los checkpoints y todo eso... ...hacía que el juego se tardara meses en concluirse, ¿no? Ahora, pues... <ríe> ...lo vemos y yo les aseguro que, por ejemplo... ...un juego tipo Bioshock Infinite o, o... ...bueno, no es porque diga que el juego no me gusta... ...porque de pronto se alargue mucho... ...a mí sí me gusta ese detalle... ...pero hay juegos que, por ejemplo, no son Gears of War... ...te lo acabas en tres días y eso... O ...en tres días en unas sesiones decentes de juego... Y la verdad pues eso pues le quita mucha diversión. Ahorita pues es cierto que también la cuestión del multiplayer online cambia mucho las cosas, ¿no? Pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Tenemos que también aceptarlo, ¿no? Digo, ahorita para ir añadiendo de los cambios, este. Ahorita tocaste otra vez el tema de la dificultad, que, que ahora sí digamos que se ha bajado bastante. Pero para mi persona me encanta que haya checkpoints en un juego. ...porque... ...ahora sí que ya que crecí... ...ya que no tengo tanto... ...tanto tiempo. tiempo para disfrutar un juego... ...entonces si me dieron un juego de Nintendo... ...aunque fuera... ...tal vez no tan... ...tan complicado... ...pero que me lo tuviera que acabar una sentada... ...ya no podría por tiempo... ...entonces ahora sí que... ...los checkpoints más que... ...más que aligerar un poco la dificultad... ...yo creo que es para que... ...sabes que no necesitas estar... ...toda una tarde, toda una noche jugando... Para disfrutar de tu juego Puedes jugarlo 10, 15, una hora y, y lo dejas así Acoplándose un poco a tus tiempos Y es también una forma donde lo puedes disfrutar Porque si te lo Acabas una sentada, ya los juegos de ahora Pues, ya lo acabé y ahora Fin, ya te quedas como que Como que ni lo disfrutas Ni nada, no es como Un replay value que tuvieran Como en otros títulos Ahora hay que tocar también otro tema que, que también es ventaja de los juegos actuales Que es la incursión de estos objetivos, llámese logros, llámese trofeos O, o objetivos ahí en, en los mismos este, títulos Que le dan un valor agregado al juego que te hace un poquito más duradero Entonces lo que los juegos de la vieja escuela lo que hacíamos era jugar el mismo juego mil veces Por intentar pasarlo o porque nos gustó mucho Aquí es de que, ah, ¿sabes que Lo voy a jugar tal vez uno, dos, tres veces Para conseguir todos los objetivos O, o desbloquear todas las este, No sé, los artes Las imágenes Entonces, es un valor bastante eh, Bueno añadido Y también los DLC Que también en muchas ocasiones lo hemos criticado Porque es un contenido este, Con costo Es un contenido que debería tener el juego Desde el inicio, pero Siendo francos Muchas veces No vendemos No cambiamos nuestro juego Por andar Esperando cierto contenido descargable Que le pueda dar Un añadido extra Llámese mapas O llámese historia Que Que hace que Atesoremos más lo, Los videojuegos A nivel de De tenerlos ya sea En formato físico o digital Pero que estén más tiempo Con nosotros Y no tanto Andarle sufriendo Como pasaba con Con los Este Juegos de viejitos Pues sí sí Ese es un tema que generó mucha polémica Chocó y, y lo va a seguir generando siempre porque pues Como mencionas, no, mucha gente Le parecía injusto el seguir pagando por cosas Que a lo mejor ya podían traer no. Eh, regresando al tema Igual, ¿qué crees eh, Tu Buena Larjual que le hacen falta Los juegos de antes Que deban tenerlos de ahora? Alejémonos un poquito del apartado gráfico Del aspecto social, ¿qué crees que le, deba, que le deba Agregar los juegos de antes que tienen que aprender Que deban tenerlos de ahora? Mira, yo creo que más que cambiar algo en los videojuegos, porque me considero como, digo, una persona que sabe disfrutar tanto juegos eh, retro, porque pues ya tienen unos añitos como los de las actuales generaciones, creo que considero que lo que debe cambiar es la mentalidad del gamer, la mentalidad de la persona que está comprando un título, en realmente ponerse a valorar todo lo que hay detrás de un videojuego, ¿no? Luego muchas veces... Eh, como les comento, como entre más fácil tengamos las cosas, menos las valoramos. Y ahora, como, como mencioné hace rato, Chico, que ya hay eh, videojuegos en cada esquina, en eh, gratis, en dispositivos móviles. Eh, creo que el gamer debe valorar más cada uno de ellos y, por, y porque precisamente tantas personas que hay detrás de. En, la, en las producciones, tanto de juegos multimillonarios como en los juegos independientes, que son una o dos personas que hacen todo el arte, el soundtrack, creo que debe cambiar más eso, en valorar eso, qué es lo que están jugando, cómo lo están pagando, que luego se, se, se lanzan a internet, eh, que va muy de la generación actual, a, des, a destrozar los videojuegos, ¿no? A, a ver detallitos que, que dices, cara, y no vale la pena ni siquiera mencionar. Pero que valoren más lo que hay detrás de un juego ¿no? Yo creo que más que cambiar los videojuegos Debería cambiar eh, Un poco más la perspectiva del gamer Porque actualmente podemos encontrar eh, Gracias a que ahora todas esas generaciones Como nosotros Que muchos de ellos eh, como mencionó hace rato Creo que fue Darryl De que nosotros quisimos eh, Ahora sí que involucrarnos en algo relacionado al mundo de los videojuegos Pues ahora estas generaciones Que, que, que crecieron en esa época Ya están llegando a esos, a esos puestos y están creando cosas y súper increíbles, por ahí tenemos muchísimos títulos que, que, que al momento que los gritamos, es, ah caray, Qué, qué padre que, que pusieron este detalle, ¿no? Porque son precisamente personas que crecieron eh, jugando videojuegos y ahora ya están llegando a crear los, los propios, ¿no? Creo que, que deberíamos bar, mm, eh, cambiar es un poco la mentalidad que los, tal vez los chavitos de ahora igual no nos entienden, si tienes por ahí 15, 10 años y nos estás escuchando, que analices un poquito mejor de lo que estás disfrutando, eh, que de repente estás jugando en un título y por, ahora sí que Que avanzarlo rápidamente te pierdes de todos esos escenarios de ese arte de esos diálogos que que, que ahora sí que un desarrollador un creativo se pone a, a ahora, ahora sí que a a planear, a pensar con años De, de, de producción que, que lo piensen mejor, que lo vean mejor Y van a ver que van a disfrutar mejor cada una de esas experiencias Es más, los invito a que agarren Sus juegos eh, favoritos O incluso los que creen que no les gustaron en un principio Y les den otra checada Pero que les pongan más atención Y creo que se van a llevar una bonita sorpresa De haber dejado pasar eh, ciertos, ciertos juegos no Más que cambiar como a los videojuegos Porque siga habiendo de todo Como para los hardcore, como para los efímeros Como para los que les gusta nada más invertirle 5 minutos creo que deberían valorar un poquito mejor que eso, que, que en vez de cambiarle algo bueno, ese es mi punto de vista y ya, ya no me alargo más <risa> este, no, no, no, está bien este adelante <risa> no no, creo que Darryl quería comentar algo exacto, Darryl, por favor Eh, un comentario rápido de lo que decía acá, la cual que yo creo que estuve viendo la película, supongo que algunos de ustedes ya la habrán visto de Indie Game y la. me di cuenta que pues yo lloré son esas las personas que eh, pues <risa> le siguen metiendo a eso, ¿no? A, a a aventarse tal vez una sola persona un juego durante tres años, pero a sacar un juego que tal vez no te lo van a vender en mil pesos pero es un juego que te puede costar 30, 50 dólares y, y lo vas a apreciar, lo vas a apreciar por el simple hecho de que sabes que o tal vez lo, lo leíste o tal vez te lo dijeron, que es un juego que le dedicaron tanto tiempo al gameplay como a la, al arte, a, a no sacar bugs o se le dedicaron el suficiente tiempo para hacer un juego que realmente pues puede ser gratis pero va a valer la pena, no o sea tal vez las empresas y recuerdo que uno de los desarrolladores en la película lo menciona Yo nunca voy a ir a meter a Activision, a Ubisoft, a ninguna de esas empresas, porque esas empresas no aprecian lo que haces. Al fin y al cabo, las empresas lo único que les interesa es vender y quedarse con el, con el efectivo, ¿no? O sea, no, no te van a dar claro. el crédito por, por hacer algo chido o no. Y solo sí. quería comentar eso. Sí, que mencionaste la película, david perdón, Juan. Este, no, adelante, adelante. Ahí en la película, les digo que esta me hizo hasta llorar, ¿no? Y, y ver cómo... Esos desarrolladores que actualmente, como les comenté hace rato, que ya están llegando a hacer sus propios títulos. Eh, comenté un desarrollador, me, me encantó cuando lanzaron Super Meat Boy y, y, y que las, los fans comenzaron, niños de mi edad, cuando yo hacía dibujos de Mario, gente haciendo dibujos de, de Super Meat Boy y, y ilustraciones. Y, y, increíble, ¿no? Es lo que les digo, ¿no? Valorar realmente esas, esos detallitos por los cuales se esfuerzan tanto, tanto. Un, Ahora sí que un creador independiente Como un desarrollador que trabaja en una compañía Como Electronic Arts o Ubisoft O, o, o en Microsoft Studios eh, Realmente valorar eso Porque sería como dejar pasar Una oportunidad, no estarás disfrutando Los juegos que, que tienes ahí atiborrados Yo veo que unos di que dicen No no tengo nada que jugar y ves su estantería Y hasta juegos sellados o juegos eh, Apilados, montones de títulos Que no disfrutan realmente no este Pero bueno, nada más quería agregar eh, Ese detalle <risa> no te preocupes uh -huh. y bueno no hay nada más en ese aspecto que, que agregar porque desgraciadamente yo creo que es uno de los puntos más en contra que tienen los juegos de ahora digo no es, no es vamos no es de hoy pero que se han marcado mucho en estos tiempos que el negocio supera a veces a la creatividad ¿no? el negocio supera a, a, a veces el cariño que, que uno este, hace en este tipo de al hacer un juego vamos el desarrollador como tal ¿no? no sé ¿tú qué opinas en ese aspecto Choco de que antes efectivamente, pues, sí, sí salía una lana a hacer un juego, ¿no? Pero siento que los desarrolladores de esa época de, estamos hablando del 80, del 90 eh, al tener tantas limitaciones gráficas tenían que usar muchísimo más su imaginación, tenían que usar eh, más herramientas, este, más creatividad para poder desarrollar los juegos y no les preocupaba tanto la lana porque en esa época los videojuegos no generaban tanto dinero sino que lo hacían más por amor al arte, ¿no? Sí, fíjate que muchos juegos ahora sí que de la vieja escuela salieron de varios proyectos este, universitarios, entonces ahora sí era de que, que nos sentamos a la cual tú y yo y vamos a hacer un juego de entre los tres. Y obviamente como no contaban con todas las herramientas que ahora se cuentan al nivel de que aquí ya tenemos motores gráficos, ahí tienen que empezar desde cero, entonces podían tardarse meses y meses y años en desarrollar un juego que igual ahorita lo vemos y decimos, no, pues esto me gustaba, pues como que estaba muy chafa. Pero ahora sí que pues, Vivieron con la carencia De que se pues, empezaron desde de cero Y fueron cimentando Lo que serían las bases de los juegos de ahora Y en aquel entonces Pues no había Efectivamente no era un gran Target de venta en un inicio Por, por lo mismo que no aparecían No habían distribuidoras No habían publishers Era, vamos a decirlo que era Empresa verde, o sea, bueno un giro verde Hablando del giro de De los videojuegos Entonces pues, Fueron construyendo poco a poco eh, pa, Paso a pasito estos desarrolladores Pero ojo O sea Si sí, El que ellos empezaron Vamos a decirlo que Un poco de, de manera independiente Y que tuvieran ese lado de creatividad No hace mucho menos A, a, los, a los desarrolladores de ahora Tengan Llámese Activision, llámese este, Ubisoft A pesar que, que al final de cuentas ahora ya giró más en torno a que sea un negocio Porque al final de cuentas lo que nos interesa son los números Y no, tristemente no a muchos le interesa lo que el videojugador desea este No por eso hay que hacer, de meditar lo que es el trabajo de todos Y también una de las ventajas de ahorita es que va Si nosotros como videojugadores no nos agrada la idea de tener llámese Fifa, Call of Duty, o juegos que tal vez no aportan un gameplay innovador año con año, o, o que queramos ver una propuesta fresca, el catálogo de videojuegos es colosal, es inmenso, y hay este, de propuestas este, que, gen, que dan la vuelta, y, y efectivamente, si no están ocupando tal vez los motores, o si tienen las herramientas, este que tienen ventaja a las que de, de las de antaño pues han sabido darle la vuelta, por eso recordamos juegos como Raid, como Super Meat Boy juegos que comentaban ahorita de, de esta película de independiente que salió y ahora sí que los gamers que que valoran el trabajo de los desarrolladores pues también tienen su catálogo, tienen este el paquete, no me acuerdo cómo se llama esta sección en Steam de juegos independientes, tenemos juegos independientes en Playstation, en, en Xbox, y eso está muy padre, porque digamos que es el otro lado no tan inversionista que pueden tener los juegos, al final de cuentas ya es decisión de cada videojugador qué tipo de, de juego quiere disfrutar, entonces los desarrolladores siempre han estado, siempre han sido creativos, obviamente unos tenían carencias económicas de desarrollo, pero creatividad siempre ha habido y siempre va a haber y el que tenga los no recursos no los va a hacer ni mejores ni, me ni peores exacto yo creo que ese es un aspecto y aplausos <ríe> y aplausos ¿no? este Traps ¿ad adelante que quieras comentar algo Traps va a estar mudo Creo que está sí, en mi Se me enmudeció <risa> mi micrófono de la emoción o ¿no? de lo que le anda aplastando por el escritorio. <risa> este No, primero que nada, pues un saludo aquí a la gente del chat que se sí ha hecho comentarios. este Por ejemplo, actualmente Starscream comentaba de que, pues actualmente. Los video, la mayor parte de los videojuegos ya se enfocan más al multiplayer que a la campaña y eso pues como que, por ejemplo, para aquellos que no tenemos chance de jugar multiplayer, por ejemplo, yo que tengo una conexión de internet bastante mala para jugar, pues no no, no es, es así que hace que el juego que no queramos pagar tanto dinero por un juego que pues finalmente no nos va a dar tanta tanto valor, ¿no? este yo creo que ahí estoy de acuerdo con este con este con Starscream, no que hay gente que se queja de que dice que no hay nada nuevo y como dice, pinche, como dice el pinche Alex <ríe> así dice este dice que es la misma gente que actualmente compra FIFA Call of Duty y Grand Theft Auto no bueno Grand Theft Auto como que sí ha tenido sus mejoras pero por ejemplo pues de un Grand Theft Auto a otro pasan tres o cuatro años pero por ejemplo un FIFA o un Call of Duty que casi casi es de ley que tenga que haber un Call of Duty o un FIFA Entonces, pues sí, son cosas que de pronto algunos pequeños cambios y por ejemplo los fans del FIFA pues son felices cuando de pronto ven las actualizaciones en los uniformes, en el roster de jugadores. Quizá de que meten más tácticas y un poquito mejor, de mejor al control, pero siempre es, es, es, es en esencia lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que en esos puntos debemos de considerar un, una, una cuestión importante. Yo que hablo mucho de cine en los martes. Te das cuenta de que finalmente, como comentaron, ¿no? Finalmente los productores que hacen videojuegos, pues este, obviamente para Electronic Arts, Konami, Cap, con esas compañías, pues tienen que seguir un plan de, un plan de negocio, ¿no? Tienen que vender juegos que, uno, que a la gente les guste, ¿no? Por ejemplo, pues Electronic Arts sabe que FIFA siempre va a vender, ¿no? Cada año, pues lo va a vender y entonces este, aunque no le meta muchas mejoras, va a haber gente que lo va a comprar, digo, el caso por ejemplo de Madden que el Madden 25 va a ser uno de los juegos más malos de la franquicia y aún así vendió mucho ¿no? Entonces son hay casos en donde dicen, pues tenemos que tener estos juegos de ley para seguir vendiendo, los juegos deportivos son, eh, yo creo que el género deportivo es el que ha decaído más en los últimos años por ese tipo de detalles, porque ya no se les está dando la chance de innovar o de generar competencias digo, en el caso del fútbol americano eh, este la NFL solamente le otorga la licencia a una compañía, antes Tenía la licencia tres compañías, Sega, UK Games y Electronic Arts. Y cuando lo, se lo deja solamente a, a Electronic Arts, entonces pues ellos hacen lo que quieren con la franquicia y, y nomás le pueden dejar cinco o seis cambios al juego y con eso dicen ya tengo juego nuevo, ¿no? Ahora, eso es un gran problema. Por otro lado, pues este la gran ventaja es como ocurre en el cine, pues están su game, el, ahora sí que los desarrolladores pequeños que pues nos han dado la oportunidad de probar nuevas tendencias en los juegos, ahí tienen el Braid, ahí tienen Limbo, ahí tienen este, ¿cómo se llama? pues una gran cantidad de juegos que pues a, a bajo costo y obviamente con esas presiones de, de, los, de las compañías grandes de tratar de evitar que estos juegos se anden comiendo el mandado, ¿no? Que es como, pues por ejemplo, aquellos que van a Sundance a ver películas independientes, ¿no? A tratar de ver cómo se hace una película que no esté sujeta a los estándares de Hollywood para pues, pues para expresar algo, ¿no? Obviamente no a todo el mundo le gusta ver una película que no sea de Hollywood, pero pues ahora sí que eh, a veces es el chiste, ¿no? Tratar de encontrar, por ejemplo, en el caso de los videojuegos Este, encontrar la posibilidad De que pueda haber nuevas Nuevas expresiones Tanto en, en, en la cuestión de la jugabilidad Como en la generación de historias Que eso es un punto bastante importante Que yo creo que a veces se está olvidando Y que en los juegos independientes Se está viendo con más, con más fuerza Año tras año, ¿no creen muchachos? Digo, el, como que le tiramos Mucha tierra también a este A, a lo que son los publishers Así BMC, con amia claim Acclaim este, Electronic Arts porque es, efectivamente sí este, limitan lo, lo que es este un videojuego, uh -huh. pero también hay que ver que siendo esto un negocio, va a ser lo mejor para el negocio y muchas veces será tal vez cortar este un poco de historia o un gameplay o suprimir personajes o, quitar, o agregar personajes, cambios que, que sí puede afectar a posiblemente a la esencia de tu juego, pero no... No siempre llega a ser este... Eh, demeritarlo Es por ejemplo Te apuesto que si sacan un Call of Duty sin multiplayer Porque con una historia muy buena Pues muchos se van a quedar así como que Bueno es que yo quería mi multiplayer entonces, es? Es, entonces ahí es donde tienes que balancear qué es, lo, qué es lo mejor para... Para tu juego Para que siga vigente Para que se siga publicando Y para darle gusto Ahora sí que a... La mayor población de... De vamos, Porque vamos a ser honestos Por ejemplo... Tú comentabas ejemplos como Brace, como Limbo, como Super Meat Boy, que son juegos excelentes, eh, yo también, de, de tu lista también me encantan, pero si son, si sondiéramos a todos, pues muchos van a preferir un Halo, un Gears, un, este, un Call of Duty, un FIFA, y digo, no digo que esos juegos sean malos, sino que ya tienen ciertos estándares que también los impusieron muchos los publishers, Pero que ahora sí Es un juego que Que tiene ciertos elementos Que lo esperas y no quieres que cambien Ahora sí que no hay que También estarle jugando a Solamente creativa y ahora voy a, a, a Cambiar la historia Y ahorita que, bueno no sé ahorita si Ahorita que andábamos hablando de los juegos en línea Yo creo que una de las cosas que a veces nos llama la atención son los gamers más jóvenes, ¿no? Que de pronto ya parece que por el simple hecho de entrar a un Halo, un Call of Duty a las retas, ya tienen todo el derecho a, a, que, a creer que sean tratados como gente grande y cuando los tratas como y cuando los tratas como lo que realmente son casi casi terminas siendo más insultado que cuando juegas contra alguien de tu edad, ¿no? <risa> e ese es un tema, ese es un tema que, que tienes toda la razón ahí porque eh, los jóvenes de ahora, ahora se me voy a llenar el, el hocicote de la boca... Eh, ya son, son unos inverbes total, ¿no? O sea, siento que ya se, eh, hay juegos, en lo personal, que son mediáticos, llámese Call of Duty, Gears of Wars, Halo y toda la banda que está empezando con los juegos apenas hace unos, ¿qué te digo? 7, 8 años, nada más este, van sobre ellos, ¿no? Con, con lo mediático con lo que vende, con lo que, de, con lo que se está hablando en las redes, ¿no? Y, y cuando te empieza y tú les empiezas a hablar de diferentes juegos, llámese, aunque ustedes no lo crean, llámese Zelda, Mario, Pikmin, se quedan así de, ¿eso qué es, no? O sea, ¿Dónde están las metralletas? ¿Dónde está el multiplayer? ¿Dónde está el juego online, maldita sea? Y, y, no se trata, y no se trata nada más de eso, ¿no? Como dice el buen Traps. Y cuando te conectas en línea, te pones a jugar un Gears, un Halo, eh, empiezas a jugar, te enteras que el tipo que te está dando quién sabe cuántas muertes y que lleva el, el los stats más altos tiene 8 años. O sea, <ríe> y dices, ok, va, va chido. Pero le pones un Mario Bros. 3 del NES y el tipo lo avienta porque no, no, no le llama la La, la atención ¿no? de hecho ahorita voy a meter un poquito el tema, eso también le afecta le ha estado afectando a Nintendo también la situación este, de, de esta generación que simplemente no le llama Nintendo porque pues no cuentan con juegos en ese aspecto mediáticos que disparen, que tengan san, que tengan sangre, etc ¿no? es una tristeza que, que ahora para vender tengas que tener multiplayer, bando de ancha eh, ancho de banda, perdón, bando de ancha ancho de banda este, resoluciones al mil uh, al mil cuando aquí, bueno al menos aquí en nuestro país y yo, yo supongo que también en algunos lugares de Estados Unidos es ilógico que exijas una resolución tan potente cuando tú no tienes eh, los aparatos para hacerlo ¿no? para, para poder verlo entonces ese es uno de los grandes defectos que nos ha dejado este esta generación y vamos a ir al segundo corte pero antes antes vamos a hacer la pregunta para el público vamos a hacerla rápidamente Es no soy un juego musical atravesarme es un reto pero si tienes un instrumento rescatarás a tu amada sin todo el tormento ¿Qué juego es? ¿Rockman? No, no es Rockman. Ahí se los dejo, banda. Vamos a ir a este corte musical y regresamos. En el chat ya saben que responda. Quien responda primero se lleva una foto autografiada del Choco. Este, okay. Ahí se las vamos a mandar. Eh, respondan ahí en el chat. Ahí con el buen Traps nos va, va a estar atentos. Y pues, vámonos, banda. Vámonos a este corte, este corte comercial. No, no es corte comercial, es corte musical. Regresamos. Sí. de vuelta banda lo que acaban de escuchar es la canción live and learn de un soundtrack del juego de sonic y vámonos con la respuesta a nuestra, a nuestra, tri, a nuestra trivia del día de hoy les voy a volver a repetir para ver si todavía no, no le han atinado a ver ahí les va no soy un juego musical atravesarme es todo un reto pero si tienes un instrumento rescatarás a tu amada sin todo el tormento tambores por favor y en este momento nuestro edecán choco va a dar la respuesta y esta es choco El número 17 Ah, Brandon. No, pues la respuesta Era Super Mario Bros 3 Bien ¿Por qué? Porque con la flautita te saltas Muchos mundos Ay. Sí. Oye, ¿vieron, vieron que en el mismo momento que le estaba diciendo Choco lo puso pinche Alex en el chat Sí, así que no, no, no se la ganó Se tardó mucho no se oh, ganó, será la de que, O sea ah. que nuestro Skype tiene lag Esperemos que no Traps, esperemos que no Entonces desgraciadamente nadie se ganó la foto del Choco lástima, lástima, lástima Iba en tanga, qué lástima Iba mm. este... no, sé sí. a ser de y que si no íbamos a rodar La rueda de la moraleja ah, <risa> era muy buena esa rueda Yo creo que sí hay que rodarla ahorita sí. Llegó bueno. el momento de rodar La rueda de la moraleja <risa> <risa> Ya Ahora sí, pásale Ah bueno, este, ahí les voy entonces. <risa> eh, pues banda, desgraciadamente. Ay, no quisiéramos, de verdad que no quisiéramos, pero se terminó. Esto ah, se terminó. Ah, sí, Lástima vez... que termine. En Mis tiempos, los podcasts duraban tres horas. <risa> Somos actuales y no duramos mucho. Ah, todos nuestro contenido descargable para los podcasts después. <risa> Exactamente. Es lo de hoy, traps. Es lo de hoy. Una tristeza. Pero, pues, antes de despedirnos, vámonos con las opiniones finales de aquí de la banda que nos está acompañando el día de hoy. Traps, tus opiniones finales sobre este tema que desgraciadamente no nos alcanzó el tiempo, pero, pues, ¿qué, ¿qué quieres agregar a este interesantísimo tema? Pues, la verdad es que, pues, estamos hablando de que cuando hablas de los videojuegos, o sea, yo... De que de pronto me dices, que si soy un gamer ruco, pues sí que lo soy, digo, ya llevo 25 años en esto, me ha tocado ver cómo los videojuegos se han desarrollado desde el NES hasta la fecha, y andar observando que pues sí ha habido muchísimos cambios, para bien, para mal, de ver cómo se han vuelto los videojuegos de ser un entretenimiento que casi casi ha satanizado por los padres de familia de la época, incluyendo los míos, por supuesto, que... que el que echaron la culpa del Nintendo de mi miopía y de otros, y de otros sí. detalles que pues obviamente se fue dando con el tiempo a observar que se volviera casi casi otro medio de entretenimiento tan común como, la, como las películas como la música, como la televisión que a veces este, prácticamente hay, ha habido momentos en que incluso los videojuegos ya es una industria que compite seriamente contra la contra la industria cinematográfica que ya ha tenido que recurrir a, a también actualizarse y a, y a, y a, y a, a mejorar sus sus técnicas mercadológicas y obviamente su calidad visual para poder estar a la par contra los videojuegos, ¿no? Entonces, he visto, es una industria que ha seguido creciendo, aunque en algún momento puede haber esa posibilidad de que de pronto pueda haber una contracción o una red, o, o una caída pero pues por lo menos en estos últimos años hemos notado de que sí se está dando eh, se está dando grandes esfuerzos no solamente por hacer videojuegos que nos entretengan sino de que tengan una historia o que o que tengan una gran cantidad de retos que nos permitan hacer valor cada peso que compramos de, de estos juegos no en todo caso pues la verdad es de que es una sigue siendo para mí algo muy chido seguir en esto de los videojuegos y pues recuerdo pues, eh, les recuerdo que si quieren eh, aventarse unas retas o sea, aunque mis red, aunque mi red está muy mala estoy este trapsam en Xbox Live y en el PlayStation Network ah muy bien traps ya ahí y también ya dio su su Ah, y es mi Twitter <risas> ah, ahí lo que te iba a decir también danos tu Twitter traps Esta es el mismo es trapsam uh -huh, trapsam ah perfecto, muy bien, pues ahora vamos con Choco Choco, ¿qué quieres agregar como, como comentario final y también dónde podemos encontrarte para disfrutar de tus excelentes comentarios y también de tu próximo calendario ah, pues pueden disfrutarme en Twitter en arroba Choco Chucurito, ahí se los escribo al rato en el chat y, y pues conclusiones pues que el tema como que estaba muy largo porque hubo muchas cosas que Que queríamos tocar Pero ahora sí que por falta de tiempo No las tocamos Pero pues a ver si, si para Año Nuevo Les, les hacemos <risa> la segunda parte Y, y pues Así que muchas veces Al menos con las pláticas internas Como que la balanza va más A, a que más los juegos de antaño Yo creo que las implementaciones De los juegos de ahora Los hacen muy disfrutables Yo yo me he encariñado con muchos juegos este, actuales Y pues ahora sí que fue un gran acercamiento para los no gamers, los juegos actuales, porque ya están más sencillos, porque están al alcance de tu bolsillo, porque están en tu celular. Entonces, pues ahora sí que la, la industria creció in increíblemente y para bien, y pues ahora sí que si eres ruco o joven, lo importante es que nos gustan los videojuegos y que tenemos salud. Exactamente, amén amén, amén. Exactamente, <risa> nada más te faltó amén. Aplausos. Amen. Eh, Alarjual, tus comentarios finales y dónde podemos encontrarte también. Pues mira, me encuentran en el Twitter, muy sencillo arroba alarjual, por ahí andamos compartiendo y difundiendo la palabra gamer y más cositas que ahí ando desarrollando en el medio digital, y pues bueno, como bien dije mis compañeros, ya metimos este tema en el, el refrigerador porque pues quedan muchos temas en el tintero, ya los tenemos retomando de todas formas, eh, la conclusión del día de hoy, que como les comenté hace rato les recomiendo, convivan más vayan a, ahora sí que armar eh, esa convivencia que se ha perdido mucho inviten a los amigos, a los cuatro una pizzita y pónganse una Lamp party de, de, de Halo o unas retas en el Smash o no sé, pero chiste también es eh, algo que se ha perdido la convivencia y estaría muy bueno que, que hicieran eso eh, también denle una rechecada a esos títulos que les dieron eh, ahora sí que como que eh, le hicieron el feo en, en su momento, denle una checada para más Entonces lo que estamos, eh, ahora sí que a, a atiborrados de tantos títulos, muy afortunados ustedes y que tienen tiempo, si están machados, qué bueno. Y a disfrutar los videojuegos, ¿no? Que es lo que algo que tanto nos encanta. Como siempre les he dicho, un verdadero gamer es el que valora eh, un título sin importar el espacio-tiempo, ¿no? Sin importar en qué época está. Y pues bueno, gracias, un fuerte abrazo a todos los colaboradores, a la gente que nos descargó, que nos escuchó. Y pues bueno, acá andamos eh, continuando en la labor en Reset. Gracias. No, pues gracias a ti Ararjual. eh antes de despedirnos obviamente vamos a despedir a la banda del chat, Choco por favor Ah, no crean que me agarraron la curva, ya tenía los, <risa> los nombres, no crean que estoy haciendo tiempo Y los nombres para despedir a los fieles seguidores que estuvieron aquí todo el rato Pues a Betotti, saludos especiales y un beso A Vicky a César el Divino, a Mix, el que no puedo pronunciar Claro, <risa> a Monkey 03, Clancy. Eso, Clancy, Gracias, Clancy, Clancy. que por cierto un saludo porque ya, se ya es un nuevo fan de Disgaya, felicidades, hasta esperemos que no te vayas a quedar mucho tiempo en este juego porque es larguísimo, pero es divertido. <risa> a Siguera. Monkey 03, al pinche Alex, a Shadow Balov, a Starscream y en el Mixler tengo a, a Noel a, y a muchos dos. Yeah. Perfecto. A nombre de Daryl, desgraciadamente tuvo que abandonarnos, una desgracia. Este, lo despedimos también pero también yo antes de, de dar mi despedida les recuerdo nuestros métodos de contacto eh, Facebook, nos, nos pueden encontrar en Facebook como www.facebook.com-reset.tv nuestro Twitter es @resetmx. la página web .bg. le mandamos un saludo a los chavos de Animarte y también al chat de los tres gordos bastardos un abrazo a todos ellos, a toda la banda que nos siguió en esta hermosa noche mi nombre es Ángel Velázquez, Doctor Gamer, fui su host esta noche, son las 11.27 Ya sobre de dormir en este sábado, en este sábado de bebida, en este sábado de disfrutar los videojuegos. Eh, mi comentario final sobre esto simplemente es jueguen y dejen jugar, disfruten los juegos que para eso, para, eso, para, eso, para eso fueron creados, para que los disfrutemos. Y muchísimas gracias por habernos acompañado, los vamos a extrañar, vamos a estar un buen rato, desgraciadamente. Eh, esperamos escucharlos muy, muy, muy pronto. Los dejo con esta canción, con esta excelente rola, en lo personal una de mis favoritas, el intro de Gran Turismo 2 my favorite game de los Cardigans hasta la próxima banda que descansen nos estamos escuchando